Hola Judith, ¿cómo estás? Te saludo, te acerco algunos comentarios a partir de tu trabajo de la final del diploma. Eh, leyendo sobre tu experiencia en esta visita a Escuelas en Formosa, con el propósito de documentar buenas prácticas de ESI, pensaba y después confirmaba tu misma percepción al leerte más adelante en el trabajo, y eh, lo cotidiana que es la vida cotidiana si vale la redundancia para los que la viven y lo inaccesible que es en general para los demás no es cierto como las escuelas son lugares en los que se instala una cotidianeidad tan irrefutable pero al mismo tiempo es tan inusual eh, se tienen que dar coordenadas institucionales tan, tan fuera de lo común, para que uno pueda ir y mirar lo que se hace dentro de un aula. Y siempre uno se sorprende. Siempre es muy excepcional mirar la clase de otro o de otra. Eh, eso en primer lugar, ¿no? Una de las cosas eh, marginales que me hizo pensar tu trabajo. Por otro lado, pensaba también en la experiencia escolar de las personas ciegas eh, y en el lugar de lo material, ¿no? En estas texturas, en esto que se toca porque no se ve en el braille, el braille que los ciegos ya lo no usan porque ahora los ciegos no quieren usar braille, ya no lo quieren ni aprender porque por supuesto hay, hay maquinitas que, que leen en voz alta el diario a la mañana y, y que lo escuchan a uno decir algo y eso se convierte en un texto o en un audio que le llega a otro del otro lado del mundo y el braille ha quedado completamente obsoleto a los efectos comunicativos Pero, sin embargo la experiencia de escribir, de dejar una marca, de dejar una huella en un trazo, eh, solo es posible con el braille o con un lenguaje equivalente y no es posible con tecnología. Entonces pensaba que estos chicos son una prueba viva también de esa necesidad que la escuela escucha y atiende de los trazos, de las marcas, de las percepciones, eh, de la experiencia. ¿no? Eh, por supuesto, después bueno, uno podrá construir las valoraciones del caso desde la perspectiva específica de la educación sexual integral, ¿no? Pero eh, más allá de eso creo que está lleno de bordes interesantes la historia. En fin, te agradezco tu escritura, eh, es hermosa la manera en la que además articulás la historia con las referencias a las distintas clases, haciendo un, un repaso tan interesante, tan puntual, ¿no? Sacando de cada clase aquello que tiene algo para aportarle al, al, a, la, a la escena que decidiste mirar. Bueno, agradecido, te felicito y ojalá que podamos vernos en el coloquio. Te mando un abrazo.